p a desesperaba r lo e bueno no la verdad es que yo en mi vida me he ganado nada verdad <risa> yo veo esto como un regalo de dios de su amor y de su misericordia y concretamente pues d i bueno pienso que, que también a la vez es una rifa y a la vez es una responsabilidad porque va a uno en nombre de toda la diosa y de san isidro y u n alegría a grande y sobre todo pues, llevar todas las oraciones y las inquietudes de los tales a o r a r a esos lugares santos diríamos como no verlo tanto como un viaje de bueno igual también ir a conocer pero también espíritu que enriquece espiritualmente a mí personalmente y también en él a todos los que vive a todos los que vive la diosa p u á l fue su primer pensamiento al escuchar su nombre Pues que seguro se había equivocado, <risa> <risa> básicamente, pero bueno, Dios así lo quiso y ahí estamos y me agradezco al Señor ante todo por todo lo que hace.